noticia viene del gobierno de los Estados Unidos que ha admitido como auténticas son afirmaciones. Se consiguieron en el 2014, en el 2017 una afirmación es en OVNIs y esas afirmaciones según el gobierno de los Estados Unidos son auténticas. Y se ha armado la de Dios. ¿Y qué son esos OVNIs? Seres de otros mundos o uh. Otras inteligencias, un, un fenómeno conocido o un fenómeno desconocido. Hoy lo vamos a debatir. ¿Qué son los OVNIs? Y lo vamos a debatir eh, con eh, Manuel Carvellal y con Miguel Pedero, que solo están de acuerdo en una cosa, en algo lógico, que los OVNIs son reales y que son dignos de ser investigados, ¿verdad? Yo no creo en él, espera los ailos. ¿Y Miguel? Bueno, yo estoy convencido de la existencia del genuino fenómeno ovni. Ta también te tengo que decir que tampoco creo que Manuel y yo estemos estemos tan separados en nuestras apreciaciones sobre el fenómeno ovni. No, una cosa es. Pero Manuel tiene una postura más crítica. Es decir, el fenómeno es eh, real pero quizá no es inteligente, no es de otro mundo, no es algo desconocido, es una serie de fenómenos desconocidos. Y Manuel, Miguel tiene una posición más a favor del misterio. Tenía, tenía. Sí Él va evolucionando ah, con vale, los vale, años, vale. y va alucinándose sí. cada vez más hacia la luz. Pero a ver, el problema de esto ya es la terminología. ¿Habéis hecho un contubernio con Alvariño <risas> o algo así? ¿o qué pasado aquí? Sí, sí, es últimamente para mucho en Galicia y está con sí. buenas costumbres. El problema es casi eh, pa, a la hora de enunciar, este Este, este tema es de fraseología no no empecemos por ahí no no no, no, no, no Manuel no no porque vale. porque ya no tiene sentido estamos pues en... vamos vamos atajar para no perder el tiempo que tenemos sí, poco. pero, pero eso ¿Hay breve, naves, por extraterrestres favor? detrás del fenómeno ovni no nunca. ¿Y, y Miguel dice qué? A ver. Va, va, vamos a ver si, si, si empezamos por las cuatro sí o no si empezamos por las cuatro sí letras no. sustantivadas y tal no yo creo que eso ya lo hemos dejado atrás hace, hace mucho tiempo detrás del fenómeno no, Holmes... pero fíjate lo que decía bruno es inteligente claro. Cuando el OVNI es un dron espía, por ejemplo, hay una inteligencia detrás, la del ingeniero, la del eso, piloto... Eso es, la... es trampa, bueno, Manuel, yo no, no tengo entonces que... Entonces nos vamos al reducto opinar. de casos no explicados, por ir acelerando. Exacto. Bien. En los casos Aquí no explicados tenemos... que no es tan reducto. En los casos no explicados... Bueno, a ver de la inmensa mayoría de casos que llegan o sea, los que se publican en los periódicos los, que, los vídeos que se suben a YouTube o sea, de todo el universo que son millones y millones y millones de casos yo creo que todos coincidimos en que la inmensa mayoría son confusiones bien intencionadas, pero son confusiones de... a medida que ganamos en extrañeza y en calidad del caso, es cuando se va poniendo interesante y donde ya solo nos quedarían al final dos posibilidades, o fraude ...o que el testigo nos miente de principio a fin... ...o realmente hay algo extraño... ...en esos casos bien documentados... ...que no son la mayoría... ...en esos casos bien documentados... nos enfrentamos... ...mira, esta, esta semana... ...se lo estaba comentando antes a, a Miguel... ...hace solo unos días... ...creo fue el martes o el miércoles... ...estuve encuestando uno de esos casos... ...que sales... ...con sabor a gloria en la comisura de los labios... ...un piloto... ...un piloto en activo español que hace relativamente poco, probablemente es el caso más reciente de un piloto español, que tiene un encuentro espectacular, espectacular, con algo que yo no sé lo que es, él no sabe lo que es, su segundo de vuelo de, a, de a bordo no sabe lo que es, el mecánico de vuelo tampoco sabe lo que es, los tres lo vieron, una cosa gigantesca, descomunal, que ocupaba, vamos, tan grande como toda la ventanilla del, del avión, que ven durante un minuto... No estamos hablando de algo rápido, siguiendo su misma trayectoria de vuelo, haciendo una serie de, de cosas. Un caso en el que el testigo no tiene nada que ganar. Un piloto que te cuenta algo así solo tiene que perder, arriesgarse a perder credibilidad, perder prestigio. Pero son esos casos en los que yo no solo no, no sé, evidentemente, qué era ese fenómeno. Es que no se me ocurre una explicación ni atmosférica, ni meteorológica, ni aeronáutica. No soy capaz de imaginar qué cosa bueno, podría ser. Entonces, entonces estamos de acuerdo. Yo creo que estamos en el año 2019 y, y a mí yo he de confesar que ya los debates sobre la realidad o no del fenómeno OVNI, me aburren un poco. Yo creo que estamos en el tiempo... Yo pues creo que estamos... no te duermas, Miguel. <ríe> no, pero... No, no, no, no. que no. eh, yo un yo, cre yo creo que estamos... Eh, yo creo que nadie, nadie mínimamente informado duda de la veracidad del fenómeno OVNI. Ese sustrato de casos no explicados, que normalmente nosotros siempre lo dimos aquellos casos con implicación militar o de pilotos, porque son testigos... Eh, de, de alta cualificación, pero en realidad hay muchos otros casos en los cuales los testigos son, no son pilotos, eh, no hay detecciones en radar, eh, en muchas ocasiones ni siquiera hay fotografías, hablo de casos de encuentros, de encuentros cercanos, de avistamientos muy espectaculares con varios testigos, y que, y que son igualmente de interesantes. El fenómeno es un fenómeno universal, que se da Pero muy probablemente no, muy probablemente no, con toda seguridad en prácticamente o en todo el mundo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando llego a un pueblo, porque me, me hablan de un caso, de una persona que ha vivido un encuentro cercano, y tú le preguntas a esa persona, le dices, oye, ¿conoces a alguien más que ha vivido? No, bueno, pues pregunta en tu círculo. Y lo normal es que a la semana te cura, diga... Al cura del pueblo, que no falla, ¿eh? Bueno, ¿Al pero me es igual, tasca. sí, o el de la tasca, vale. Dice, ah, pues oh, un compañero de trabajo me ha contado que es su primo hablas con él, localizas al primo. El primo te cuenta una experiencia bien interesante. Dice, bueno, pues otro compañero de trabajo ni te digo. El compañero de trabajo dice, oh, pues mi primo que vive aquí al lado y de pronto te encuentras en una población con 35.000 habitantes, te encuentras con 10, 15, 20, 20 casos de encuentros de cercanos. Gente normal y corriente. Yo siempre digo, cuando estoy en una cafetería, yo siempre pienso, si empiezo a preguntar mesa por mesa si han vivido algún tipo de experiencia, encuentro cercano con ovnis, Y me lo quieren contar, evidentemente, está claro que aquí hay varias personas que han vivido experiencias, pero Miguel, experiencias fascinantes, no digo, ¿eh? pero déjame, déjame ir más allá, déjame ir más allá. Yo creo que ya... Ahora, bueno, hay toda esta polémica porque un portavoz de la Armada de los Estados Unidos ha declarado que, que esa serie de vídeos pues muestran una serie de objetos no identificados, que no es la primera vez que lo dice oh, un portavoz de la Armada, la sino palabra. que hace a, unos meses antes otro portavoz de la Armada respecto a uno de esos vídeos dijo exactamente lo mismo. ¿No? Eh, Eh, yo, yo creo que, eh, y cualquiera que se dé una vuelta por Internet y quiera ver los informes desclasificados del Ejército Británico, del Centro Nacional de Estudios Espaciales Francés, del Ejército de Dinamarca, los brasileños, es decir, hay tal cantidad de información que dudar de que hay un fenómeno extraño que aparece en los radares, que deja marcas físicas es fotografiado y avistado, que es detectado en radar. Es decir, bueno, pues, pues es simplemente no estar informado. Por eso yo creo bueno, que... Bueno, eh, ha sacado a colación un tema, eh, un tema que yo me había apuntado aquí, y es un tipo de casos sobre el que podemos hablar. Es la detección en radar. Hay varios casos, hay muchos casos, hay infinidad de casos en los cuales ese objeto no identificado deja un registro en radar. ¿Eso significa algo? ¿Significa que son reales? ¿Significa que son inteligentes? Manuel... Si, un segundo, ¿eh? Si es un primario, sí, si es un secundario, no. Vale, perfecto. ¿Y eso significa? Claro, el radar secundario es eh, un receptor de un transponder, de un identificador que llevan todas las aeronaves. O sea, ahí es que se El... Sabería. el... Vamos, Hay uno que es voluntario, digamos, de ¿Sí? la no, no exactamente, detección. No exactamente. A veces casos, porque yo no es mi especialidad, pero bueno, me he especializado muchos años en los casos radar visuales, que son casi casi como la florinata de la ufología. El problema que cometemos es que cuando hablamos de radares, muchas veces un controlador te dice que hubo una anomalía en un centro de vuelo en que, fíjate, nos aparecía un tráfico no identificado en el secundario. Y claro, tú como no sabes, porque como no eres técnico, dices, hombre, el OVNI apareció en el radar. Si es un secundario, es porque hay una señal de transpondedor. Es decir, es un avión que manda una serie de códigos al que se le puede haber averiado una de, uno de los códigos de identificación y aparece un no identificado. Pero el primario es el que manda unas ondas, digamos, y cuando encuentran un objeto o un fenómeno, porque a veces puede darse con un fenómeno... Y rebota y, re y aparece en el radar. Hay, claro, Por lo cual... So Aunque haya matices, ¿el secundario, digamos, que tiene una voluntariedad sí, no, el y el no. Hay que descartarlo, no, no nos interesa, claro. porque si aparece en un en secundario, ¿El pues eh, es una aeronave. radar en el, primario? El, el problema, ¿Son algo? Claro, claro que pues, es algo, evidentemente, es un eco. Pero cuando el, hay casos en que el radarista está detectando un eco... Y los tráficos que están volando en esa zona no ven nada. Entonces, nosotros, como somos así de chulos, decimos es invisible, es un oble invisible, igual, bueno, como son extraterrestres, pues a lo mejor tienen una tecnología pues invisible mejor, a lo mejor, claro. pero claro. también puede ser santa claus puede ser Santa Claus con su carro ¿no? que, Manuel, o, puede claro. ser, pues, claro, o puede ser un hada o con sea, salitas el... que no sale. ¿Por, qué, ¿por qué aceptamos lo extraterrestre y no los, las hadas? si en el fondo es lo mismo y, y otro problema más <risa> esa es una trampa es no, pero la trampa la hacemos nosotros porque generalizamos es decir, somos tan entusiastas con este tema tenemos tantas ganas de que nos tomen en serio porque nos toman con el pito del sereno y después del espectáculo estrenado de 51 vamos a tardar en recuperar un poco sí. de credibilidad Y el problema es que generalizamos. Entonces, es cierto que hay miles de casos muy extraños, pero lo que aparece en los radares es lo mismo que aterriza y deja huellas, es lo mismo que ven los pilotos en vuelo. Nosotros ¿Y y que unificar... Nos todos los casos no identificados en una causa común. Y quizás ese sea un error. Y bueno, bueno, no, no, le, eh, le respondería a, a lo de los lo del pueblo. Es cierto, porque yo lo he hecho, también lo sabes. Llegas a un pueblo y encuentras un montón de historias extraordinarias. No a solo ver. de ovnis. Si tú preguntas si alguien ha tenido L una premonición... No, luego se quejará de que no le dejo hablar. Eh, eh, y, y lo deja hablar a, a nadie. A mí, solo un argumento más. Cortale es cierto, el es cierto cortale que el micrófono. los casos en bruto están. Hay montones de personas que, sinceramente, te cuentan con... Cosas. Pero hay montones de personas que te cuentan que han visto el vídeo de Ricky Martin. Y te, te aseguran Ahora, que a, lo mí, a, mí, a mí esto... Mira, yo he conocido este, dos. Mira, voy, voy, voy <risa> a hacer... Solo es, a dos que vieron el vídeo. Yo he conocido Rick. dos que juran y vieron el vídeo. Mira, voy, y, voy a hacer mucho. Algo pasó. Algo pasó porque la presentadora del programa salió en la televisión diciéndolo y negándolo. O sea, que... Pon dos lleva Venga, Miguel. <risa> No, yo, es que es que a, a mí, pff, discutir sobre esto que el vídeo de Ricky Martin, mira tío cuando tienes a cuatro tíos que te están contando algo y no tienen nada que ganar y llegas a ellos a través de otra persona, es decir, ellos no deciden ponerse en comunicación contigo y te están contando una historia y luego localizas a más testigos que han visto este fenómeno desde diferentes puntos, algo hay, incluso aunque sea un solo testigo cuando te cuenta un caso Pero no estamos de, hablando de, de la sinceridad del pero, testigo que podríamos de, ¿eh? me, toca me, el... Por favor Por favor, por favor. Hombre. Ay, es, que es, es, es que vamos a ver yo creo que es un fenómeno eh, tan ah, eh, venga, no te y, preocupes que yo pongo orden Miguel. Y, y, y todos los que hemos trabajado sobre este tema podemos ser políticamente correctos ¿no? porque estamos delante de un micrófono y, y podemos intentar quedar muy bien pero tú y yo estamos de acuerdo y por muy políticamente incorrecto muy políticamente correcto, que intente ser, la verdad es que tú estás convencido exactamente igual que yo que hay un fenómeno real que no es humano. Estoy absolutamente convencido. Bueno, absolutamente convencido. Bueno, aquí no, no entremos en disquisiciones claro, muy profundas. Porque que habría tenemos, que matizarlo. Es que tenemos humano, muy poco que tiempo. Matizarlo. Que tenemos muy poco tiempo. Pero tú estás convencido exactamente igual que yo. Y... Casos de ovnis se están produciendo a todas horas, en todo momento, pero no solamente casos de ovnis, sino casos de apariciones de seres extraños, casos de apariciones de procesiones de muertos, es decir, se están produciendo toda una serie de fenomenología extraña que para mí, que no soy experto en nada, pero al igual que tú, hemos hecho algo que creo que es muy interesante y es tocar muchos palos y escuchar a muchos testimonios, a muchas personas que han sido testigos de fenómenos muy diferentes... Y tú, al igual que yo, vemos denominadores comunes, tanto en un caso de un encuentro cercano con ovnis, como en un caso de encuentro con la Santa compañía, o con un caso de encuentro con una entidad sobrenatural. Y también vemos comunes denominadores en descripciones de encuentros con ángeles, con íncubos, con súcubos, con hadas, con seres elementales del pasado cuando nos vamos a textos tradicionales o incluso a recopilación de testimonios que ha hecho gente en el siglo XVI, 17, XVII, XVIII, XIX, XX, XX, XXI bueno, XXI ya no, bueno, sí es decir, claro, que, que, vale. que, que eh, a, a mí eso es lo que me ya interesa a mí lo que me interesa es ya buscar respuestas y qué demonios está ahí detrás está claro que es algo inteligente está absolutamente claro Está claro que es algo, para mí, que se adapta al contexto cultural de la época. Es decir, que son extraterrestres porque estamos en la era de la exploración espacial. Son extraterrestres desde los años 40. Ahora ya son seres de otras dimensiones o de universos paralelos. Porque estamos con la física cuántica. Claro, porque estamos con la física cuántica y esto, y esto ya está dentro de la cultura pero tú popular. Que, ¿Es que se adaptan ellos o que lo adaptamos No, nosotros? no, se adaptan ellos. No, no, para nada, pero para nada. Hombre, y, y el mayor ejemplo es la oleada de dirigibles no identificados del año 1897 y 1898 en los Estados Unidos, eran dirigibles, lo que veía la gente eran dirigibles, pero que hacían una serie de maniobras absolutamente increíbles, como los modernos ovnis, y cuando aterrizaban y descendían los humanoides, o los tripulantes de esos dirigibles, la gente los veía, y se producía una comunicación con ellos, al igual que sucede ahora con los ufonautas con los tripulantes de, de los ovnis, y eran tipos que iban con unos trajes muy futuristas, ataviados, y la gente les preguntaba, ¿qué hacéis aquí?, y ellos se identificaban, ¿no?, y unas veces decían, no, no, venimos del planeta Marte, somos marcianos, otras veces decían, somos una sociedad secreta de inventores, que estamos trabajando con una tecnología de la leche, y otras veces decían, no, somos una tribu perdida de Israel, ¿no? Y estamos por aquí investigando cómo es esta tierra de los, de los Estados no, no, Unidos. Miguel, pero es espera, no, espera, no déjame, acabar, nada de déjame acabar 30 segundos. Eso sabiendo. lo decían los testigos, no ellos. Ahora es diferente, porque ahora tenemos pero, grabaciones, pero, tenemos filmaciones. Pero déjame acabar. Vamos a ver. Y los casos de encuentros cercanos, y hay casos recogidos en presa in, in, interesantísimos, la gente dice, cuando apareció eso, se hizo el silencio absoluto. Desapareció el sonido ambiente. Y hay gente incluso que dice es como si, si estuvieran un sueño, es como si estuvieran otra realidad. Ese es un común denominador en todos los casos de encuentros cercanos. Es como y mucha gente me hace la lo del chasquido, ¿no? Cuando eso desaparece, vuelve la realidad. Eso mismo estaban contando los testigos, pero que eran dirigibles no identificados, pero es igual si son luces voladoras identificadas con seres elementales. Bruno, el, el fenómeno que es, es con el mismo. La Rosa en Twitter dice Con orden, Silvia sola. A mí me gustaría... Sí, aquí hay que poner un poquito el látigo diciendo... Sh, que cada uno eh, tenga su turno. Pero me gustaría también... Eh, que no sea un de piedra Juanjo sino que también de su, su, su <risa> no, opinión por muy vario pinta que sea ir, no, no, no, no a ver no, no, habla yo, Juanjo no mojate habla, mojate habla, okay, okay, para siempre yo no quiero robar tiempo a los que saben <risa> <risa> no. Qué borro. no, no, no y además yo en esta situación estoy como aquel que le preguntaban ¿qué opina usted de los italianos? o sea, y... el gallego es el único que no es gallego de nacimiento no, no, yo me he educado en Galicia yo la primera que fui a la pobreza sí, claro, claro, Galicia claro. o sea, que tengo Venga. ahí eso. pero yo digo que estoy en la misma situación eso que al que le preguntaban ¿qué opina usted de los italianos el de todos, pues lo mismo me pasa a mí. Vale, sí. qué morro. No, no, pues es muy interesante lo que ha dicho, porque no todos los OVNIs son lo mismo. Es que ese es el problema generalizado, Pero no volvamos a lo de siempre. No lo de siempre. Estamos hablando de lo que todo el mundo sabe que estamos no, hablando. No, claro, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no lo sabemos ni nosotros. Mira, yo este verano me he leído varios libros de OVNIs. Yo, me he leído un montón de libros. Bueno, los hemos estado comentando. Sí, hemos estado comentando. ¿no? Y yo notaba que el gran problema es que tendemos a creer, a, a elaborar nuestras teorías, nuestras conclusiones en base a casos que pueden ser muy cuestionables te estaba comentando antes que yo en 48 horas espero cerrar una historia con la que llevo todo el fin de semana terrible, de uno de los casos más famosos de la ufología española presentado por uno de los padres, te diría que por uno de los tres nombres más importantes de la ufología española que, que, que aparece citado en, publica, en las mejores publicaciones especializadas en ufología del mundo como la Fraunhouse Review, cuadernos de ufología, etc. Pero vamos a ver, es un ese, enorme fraude. Pero, pero de, este, de, ese, de ese caso que me estás hablando, el problema, de Miguel, ese caso que me estás hablando, si todos que... sabíamos que era un fraude. Pero no, no del investigador. Pero de, todos sabíamos y que nos cazaron como, ¿eh? como todos una cosa es lo que sabemos a todo lo pasado todo el mundo sabía cómo te no tiene ni idea de qué caso estamos hablando bueno, no, pero sí, tampoco sí, importa eh, cuál no importa. es el caso porque el problema un es, caso, es que un caso, un caso importante casos, que fue importante hace 30 años pero, pero, pero, pero nosotros pero, oh, cuando empezábamos en falso, estos temas bueno. nos leíamos los libros nos leíamos las revistas escuchábamos los programas y no teníamos por qué dudar y, la, y hay trabajos pero, oh, entrañables tú te acuerdas de Bernardino Sánchez Bueno del portugués este tío escribió tres libros de ufología sí. preciosos sin haber encuestado un caso en su vida. Sí, pero, a, eh, pero, pero esos son Manuel, nombres pero, que la gente no tiene pero, ni, pero nos ni la a, Nos tera. estamos yendo claro, por la yo, yo, Mi, problema, Tenéis, tenéis de... un minuto. Eso y es. podéis eh, concluir en medio minuto que tenemos que darle la última para Juanjo. Muy bien. medio minuto es. Manuel Tenemos que eliminar el ruido. Hay mucho ruido en la ufología. Y es cierto que tenemos muchos testimonios, pero yo vengo del mundo de la criminología. O sea, que la ufología cada vez que, se, cada vez que se produce una desaparición, cualquiera y es mediática las niñas de Alcáser Ana Segura cualquier no, caso. hombre no no va pero vamos a pero si favor, es la puta hermano, verdad es que es que, Llaman es que es miles de personas que les han visto. A la misma película o sea tú crees que es más más fiable más Pero ilícito? si tú piensas lo mismo que yo que ¿por ser políticamente correcto delante de un micrófono sí, políticamente ¿Por qué? correcto eres tú no, si no hay tú? nada más si no hay nada <risa> más políticamente incorrecto en estos que decir que no existe nada si es todo lo contrario no pero si quedas perfecto con tu discurso pero tú sabes que no es así es decir por... Estamos hablando de algo mucho más interesante de lo que tú estás comentando. No vengas con Pero la Pero no lo dejes a nivel no del testimonio, porque eso es una colección de relatos. Con nivel y mucha gente dice que lo ve. Sí, hombre, sí, claro. Y hay gente que dice que Venga, se apuesta a ver, tu con conclusión, gente de este tan ¿Y qué? Es decir, es, eso que invalida todo. Todos los testimonios. ¿Aprovechan? Claro que no. A es que, es, sí, es, conclusión de Miguel. Es una proposición a... Absurdo no de eh, eh, Pues mi, mi, mi conclusión Que mira, eh, ni siquiera hace falta Irte a los casos que lees en libros Simplemente con los casos que tú has investigado Y que yo he investigado, simplemente con eso Podemos hacernos una visión Creo que bastante certera De lo que es el fenómeno OVNI Y a partir de ahí empezar a tirar E intentar llegar a conclusiones Yo te emplazo a escuchar las noticias Que llegan ahora En Onda Cero, después tenemos de tertulia Que la rosa de los vientos en contra cero acero. ¿Os parece? Tablas, eh, esto ha sido tablas.